私の手とだ。私は必ず必要なことだ。私は必 e 必要なことだ。私は必ず必ず必ず必ず a ず必ず必ず必ず必ず i ず必ず必ず必ず必ず必ず o ず必ず必ず必ず必ず必ず n ず必ず必ず必 e s ず a ず必ず必ず必 i n ず必ず必ず必ず必ず必ず必ず必ず必ず必ず必ず必ず必ず必 e 必ず o ず必ず必ず必ず必ず必ず必ず必ず必 Jugada por siendo algún golizón. Analizó cada detalle con mucha atención. Para poder hacerlo a s í hace falta precisión. Un poco de sabiduría y bastante pasión. Ando riéndome del juego desde que era un trío. Gambetiendo jugadores solo y entrando al en vacío. Cuento con una mano las personas que confío. con la otra llamo para que aceleren el envío. Estoy pensando en lo que me faltó unos años antes. Lo quiero encima de la mesa en este mismo instante. Salgo a la calle y v o y a llevarme por delante. Al que se cruce por Por el medio cuando voy a cobrar mi parte Mi hermano tiene claro el punto justo del sabor. Gran canapicultor, fumando c u u z por la mañana. Por la tarde y solo t a n g e n vaporizador. Estamos plantando en todas partes en grande escala. Salen esas flores listas para d á r s e l a a una dama. Gente que anda de paseo, gente que mueve las ramas. q u i e r o un poco de esta hierba que los r o j o s le hacen fama. Oye,、oh, yeah. n e g a r d e q u i e m siempre juega en otra liga. Sea indie causativa, sus especies me motivan. Yo siempre salgo con hierba, aunque la poli me persiga. Siempre estoy fumando teso o haciendo alguna movida. cuesta poco distinguir al mentiroso Cuando quiere echarme cuentos mientras hacemos un negocio Así que vamos al a c e n t o con palabra s con mi socio s s Estamos enviándote un mensaje en una bolsa de consorcio